estamos? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. que aguantando un poco el, la humedad que presagia la lluvia por la tarde como diario. <risa> nos ha estado pasando aquí en la ciudad. Antes nos quejábamos que no llovía porque hacía un intenso calor. Y ahora no nos quejamos porque está lloviendo, al contrario. Porque está lloviendo diario. Diario. Pero la verdad es que padrísimo, nos la estamos pasando súper bien en esas... Eh... Al maestro le hablan. Ay, ustedes disculpen, es que estamos en ¿Para vivo. Para que vean que estamos en vivo. Ay, se me olvidó, se me olvidó quitar esa parte. Pero bueno, estamos diciendo que eh, nos la estamos pasando de lujo, nos estamos mojando todos los días. Eh, y pues estamos disfruta disfrutando la lluvia, ¿no, maestro? Sí. Ya lo pude conectar, maestro, siga platicando. A ver, María. Ya. Bueno, ya. saludos hasta Vanguarda, a Suecia, porque antes, bueno, no sé si ya se hayan ido a la camita, pero si no que nos vean en la en el podcast, con nuestros corresponsales ahí en el, en el Báltico. Sí, usted siga platicando, yo mientras acomodo. Perfecto. Y ahora iniciamos con una, una melodía muy relajante. Un poquito. Que, un poquito, bastante, ¿no? es Muy padre. Sí. este es, Estoy seguro que es una música de una película, que yo no me atrevo a decir de, de cuáles, pero yo estoy seguro... Que tú sí la sí conoces. Sabes, no, pero sí la conozco No, yo sé que sí, pero ah. no, no me atrevo a, a decir <risa> para, para no equivocarme. Ok, pues es de hecho de una de mis películas favoritas, pero antes de, de decir qué canción es, eh, yo le quiero agradecer al señor Sergio Fong por el espacio, que no sé dónde anda, supongo que trabajando. donde la comida? Porque como no aguanta el... Ah, perdón, sí, en la comida, porque como no aguanta el calor de la librería, entonces se sale esta hora, ¿verdad? <risa> y que los demás muramos de calor. No, no es cierto, pero gracias al señor Sergio Font, gracias a todos los que nos prestan sus oídos todos los martes y pues gracias a nuestra invitada maestro. Sí, que antes de que darle el micrófono y decirle y presentarla, le voy a decir esa cancioncita. Es, o esa melodía es de la película del laberinto del fauna. Yo estaba seguro, pero no me quedé equivocar. <risas> que hay que se equivoque Meche. Sí. Es una de mis películas favoritas y el día de ayer, platicando con nuestra invitada, yo le decía, oye, pues es que ya sé, estaba yo yéndome por otro lado en la música y dije, no, estoy equivocada, ya sé lo que vamos a poner de música para mañana y pues películas, qué mejor que lo que tú haces para que toda la gente le quede claro y sepamos qué es lo que pasa. Entonces vamos a, a, a decir que el día de hoy estamos en nuestro programa número 214, si no me equivoco. Sí, estamos a 20 de agosto y nuestra invitada Yo tenía la duda, dije, ¿cómo le decimos en el programa? Porque tenemos el gusto de conocerte fuera del programa. Sí. Estamos contentos por eso. Somos amigos de tus papás. Pero bueno, el día de hoy los dejamos a ellos por un lado. Uh -huh. Y estás es aquí. Por ese gran talento nos impresionaste cuando supimos que hacías. De verdad es increíble. Entonces, está con nosotros Erandi o oh, My Creepy. Ajá, My Creepy Self. Así te dice todo el mundo. Uh, no, generalmente me dicen Erandi. Ajá. Eh, muy poca gente me dice My Creepy. ¿En serio? Sí. Y les, óyeme, no, tanto trabajo <risa> para buscar mi nombre artístico. Es que Pues mis amigos eh, son los que más me dicen Erandi, Ajá. y alguna gente se me dice My Creepy, pero como ven mi nombre Erandi en el Instagram, Ajá. como que a veces luego ya me cambian y dicen, me dicen Ah, así. ya sé, me quito de, de problemas. Sí. Oye, pues antes de cualquier cosa, porque nosotros pusimos que eres maquillista de SFX y, y de, de body paint sí. pero me llegaron muchas, eh, muchos mensajes de, oye, ¿y qué quiere decir SFX? Y yo... Ay, no sé, hoy le pregunto, se los prometo. Okay. Así que necesito que sea la primera pregunta que nos respondas el día de hoy. Ok, es este la abreviación para Special Effects, ah, que es maquillaje de efectos okay. especiales. Ajá. Ay, y así nos preguntaron desde Suecia y yo. Sí. Este Ay, no sé. No sé. <risa> sí, no te... dije, tu hija. Ajá. Pues... Le dije, yo me imagino que tiene que ver con eso. Pero ninguna de las dos caímos a la cuenta de que era la, la abreviación en inglés. Sí, sí, sí. <risa> bueno, ya sabes, Marianita, sí. ¿de qué estamos hablando? Así que iba a estar muy pendiente porque entró a ver tu Instagram y me dijo, ah, ay, okay. no inventes, ¿qué cosas hace? ¿Cómo se maquilla? Y me dice, y sí le creo porque lo hace ella, me, se lo veo en ella. Sí, este, justo por eso empecé a hacer más Reels este año. Bueno, creo que inicié el año pasado, pero este, porque mucha gente a veces me dan comentarios eh, de que editaba mis fotos, ah, que, que no eran o sea, reales, uh. este, y por eso como que dije, bueno, ahorita está en auge el TikTok, están los reels, voy a empezar a hacer más videos así de mi proceso para que vean que pues. No es editado, o sea, editamos todo en el sentido de que siempre mejoramos la luz, sí, las claro. sombras, o sea, porque pues yo no soy fotógrafa, yo tomo las fotos con mi teléfono y no siempre salen a como me veo en el espejo, entonces sí. digo, pues le voy a editar esto, ¿no? Esta luz, esta sombra que no me gustó, este color, tal vez puse un rosa fuchsia y en la foto se ve como rosa pastel, digo, pues le subo la saturación, pero pues sí, na nada más eso. <risa> ¡Qué bárbaros! Pero bueno, el talento se da y de repente Gracias. hay gente que sí tiene esa envidia, dice, ¡ay, claro que no! Y hay miles, millones de personas, tanto en Facebook como en Instagram o cualquier red social, que parece que no tienen que hacer, mm. más que estar molestando al que pone sus fotos, sus videos, ¿a poco Sí, no? sí, sí, sí, eh, ha sido poca la gente que, eh, pues, a veces me buscan nomás para, para ver que, a quién molesta, Ajá. creo que realmente, y lo agradezco, tengo una comunidad muy sólida y muy linda, entonces, sí, estoy feliz con ellos porque... Pues no hay haters en ese, en ese bueno. ambiente. Ah. Los que a veces llegan, pues como que nomás pican y se van. Es y, que yo he visto y todo el mundo te chaporras. Eso sí, definitivo. Sí, así tengo, que sí, yo creo que dicen, no, la verdad es que ni para qué pierdo mi sí, tiempo. Sí, tengo ¿no? una comunidad muy linda. Qué sí. bueno. Pues comenzamos por el principio, maestro. Sí. ¿No quieres saber cómo es que llegó pues sí. a saber... Que tenía ese talento en las o manos. O sea, ese talento lo descubriste desde pequeña o, o de súbito llegó, o tenías otros proyectos y... Porque de repente uno tiene un proyecto y sin querer te mete una piedra o, o, y te da para otro lado, ¿no? Sí. Y dices, oh, creo que por aquí era, ¿no? Sí, ¿No te justo. eso? Justo así me pasó. De hecho, este... Pues a mí siempre, desde niña, que me que gustó sea? el maquillaje, uh -huh. eh, el terror, la fantasía... Oh, pero pues solamente era como maquillarme para Halloween Ajá. y decía, bueno, algún día me voy a maquillar chido, algún día voy a aprender, pero no estaba en mis planes nunca dedicarme a esto. Yo quería ser veterinaria y estudié veterinaria. Este, estudié tres años Ajá. y yo era la niña que desde los ocho años decía que yo voy a ser veterinaria y así estuve toda mi vida hasta que entré a la universidad, estudié tres años. Luego se viene pandemia Y, pues, como todo mundo viendo qué hacer, dije, pues, creo que ya va a ser momento de que aprenda a maquillarme. Solamente de hobby para ya saberlo. Sí. Dije, por diversión. Encuentro eh, la escuela en donde estudié mis primeros cursos, que se llama Maya Makeup Studio. Okay. Este, y, pues, yo era la única alumna. Me tocó estar en plena pandemia. Ah. Y, pues no sé, este, el primer curso que estuve fue el de face paint Ajá. que pues solo era como que pintado de rostro y yo dije ok, me gusta está chido, eh, pero yo seguía a la par con mi carrera luego entro al de body paint Ajá. y lo mismo, me gusta mucho esto, pero sigo yo en mi carrera mi enfoque es mi carrera y es hasta el tercer curso que tomo ahí que es el de caracterización y efectos especiales que me pasó una O sea, fue muy gracioso y cuando yo lo cuento lo siento como extraño porque yo estaba así en mi teléfono viendo referencias en Pinterest de qué monstruo iba a ser. Como estaba buscando una máscara para hacer, que era el proyecto final, hacer una máscara. Y pues estuve así bajando y bajando y veía cada vez cosas más increíbles y fue como que... Me iluminó alguien, no sé, el universo, Dios, quien sea, la vida me iluminó y pasó un, o sea, tuve un pensamiento de que quiero hacer esto toda la vida. Y le dije en ese momento a mi maestra, es que creo que yo quiero dedicarme a esto. O sea, estoy dudando de si voy a seguir en veterinario o no. Y ella fue una de las personas que en ese momento como que me ayudó mucho a aterrizar Lo que estaba yo sintiendo en ese momento Porque eran como muchas emociones de Bueno, me encanta la veterinaria, esto es lo que he querido toda mi vida Pero algo más se está interponiendo y no sé qué hacer sí. Y pues fueron muchos días de estar pensando y pensando qué iba a hacer Entraba yo a mis clases en línea en ese entonces, ah, y, y cada vez como que ya no sentía esa misma ah, pasión, esa sí. Era como que la siento, pero no tanto como antes, y ah, wow. era, era como una relación, ¿no? Cuando, <risa> cuando <risa> sí. sales con alguien que te encantaba y luego ya se te empieza no a tanto. quitar, Ajá. y dices como que, ay, lo sig sigo queriendo no me estar me aquí pero al mismo Hay algo tiempo que, no que la mente ya se se distrajo no sí entonces este ah, okay. pues llegó un momento en que les dije a mis papás ya no voy a ser veterinaria ah, no. me voy a enfocar en el maquillaje y no me digas adiós Roma <risa> o Ay, no <risa> sí este okay. mi mamá fue quien lo aceptó mucho mejor Ajá. mi mamá fue como que pues el, sí Que estaba como que renuente de es que piénsalo bien, este date unos días, piénsalo, termina este semestre y luego ya ves, y yo como de no, o sea yo, yo quiero ya dejar la carrera, yo quiero ya enfocarme en el maquillaje y yo siempre he sido muy terca y la neta mi mamá, mi mamá me dice que yo siempre hago lo que quiera entonces este aunque ella me dijera que que tenía que esperarme, yo le dije no, ya no me quiero esperar yo estoy segura y el comentario de ella y mi papá era de que toda tu vida estuviste segura de veterinaria o sea, ¿cómo ahora estás segura de esto? y pues le dije, no sé <risa> le, le expliqué lo mismo, no sé, estaba en Pinterest y me llegó el pensamiento que esto quiero hacer toda mi vida y pues lo quiero hacer y ya a mi papá sí le costó mucho más trabajo aceptarlo eh, él sí como que No siendo que estaba desilusionado, pero tal vez como si sí un poco triste o decepcionado en cierto sentido porque él y yo habíamos hecho planes juntos de que yo iba a pues a estudiar veterinaria y como a mí me encantan los gatos dije quiero especializarme o tener una especialidad en gatos. Y él me iba a hacer, pues me iba a ayudar con una clínica solo para gatos, okay. que, que aquí en Guadalajara oh, okay. hay muy pocas <risa> Saludos a Itzel Sí, saludos a Itzel, que es, es una amiga que ella es veterinaria Especialista con los, okay. en gatos Y ella es especialista en gatos, cuando ah, quieras okay. te la presentamos sí. eh, ¿Son de los de Ocicat? Uh, no, se llama, su clínica se llama cast, algo del castillo okay. Pero es buenísima Okay, sí, la pues, verdad, tiene un ángel aparte con esto de los gatos, que, ah, es que es parece es que, en es que, es es es gato. que en su otra vida... Es fue. gatóloga. <risa> sí, sí, es, sí, es que justo eh, mi papá a veces todavía en la fecha me dice que, ay, que íbamos a hacer esto juntos, tú ibas a hacer de los gatos, sí, como, pues es que pa, me siguen encantando los gatos, sí, claro. los amo, pero pues tenía yo que, o sea, hacer mi vida y a pesar de que amaba la veterinaria tenía que decidirme por una u otra cosa sí. porque esto que hago es muy demandante y mucha gente a veces me dice pues pudiste haber hecho las dos yo que no. los quiero ver o sea yo no no podía o sea creo que la veterinaria tiene un estigma de que es muy fácil porque solo ves perros y gatitos según no, ellos claro que no. pero nosotros veíamos mínimo siete especies Y de esas siete especies no todas comparten como que eh, los mismos eh, rasgos anatómicos, por ejemplo, de que el caballo tenía tal vez eh, una, eh, una vértebra más que tal animal y el gato una menos y así, ¿no? Entonces era como que aprenderte todo sí, eso. Sí, no, no, espérame. Este... A veces teníamos clase de exóticos, llegamos a tener una que otra eh, de animales marinos. Ajá. Entonces, sí, era era, era mucho eh, estudio y pues eso también me quita bastantes horas. Ahora es lo que hago pues de tiempo completo, pero hay días que un maquillaje eh, me tardo haciéndolo nueve horas. Sí, sí te sí, creo. Sí. Entonces. Además, ¿sabes que Yo creo, y lo, lo más interesante a mí me parece, que lo hemos platicado con muchos invitados que hemos tenido, que a veces estamos por la vida nada más como, como barquito, ¿no? Como esperando a ver a dónde te llega la vida, a, te lleva. Y a veces, no sé, pasan 30, 40, 50, 60 años y no te das cuenta que viniste a la vida. Uh -huh. Tienes talento, pero o no te diste cuenta cuál era tu talento, o no lo quisiste ver, dijiste, mejor siga, cierro los ojos y nadie me vio, ¿no? O te dio miedo a romper con eso. Exactamente. Sí. Entonces, mucha gente quizá no ha aprovechado ese talento que sabe que tiene por miedo. Y a ti quizá te dio miedo en el momento y dijiste, no, pero algo me dice que vine a esto. Y sí, lo estás sí, sí. disfrutando. Sí, o sea, y creo que lo importante es eso, porque tú dijiste hace ratito algo muy importante, <coughs> perdón, que es que tenías que hacer tu vida. Entonces tu vida está marcada Ajá. con esto, con que tú eres muy buena con tus manos para lograr eso. Yo me río de cuando te encontramos y que yo comencé a ver tus fotos, nos reíamos mucho porque yo decía, no inventes, yo podría hacer una eh, expectativa y realidad <risa> y no estaría ni al 1% cerca de lo que tú haces. Mm -hmm. No todos Entonces, nacemos para eso. Entonces, yo sí incluyo una felicitación porque tomaste la decisión. Sé que un señor llamado Juan me está escuchando y me va a odiar. Pues ni <risa> modo. Pero lo seguiré queriendo igual, pero... Al final de cuentas, creo que uno como papá, un poquito es eh, meter las dudas a los hijos para que estén bien seguros, bien seguros de lo que quieren hacer, ¿no? Sí, sí. Y ya sí. después, pues, estás feliz con ellos, porque te aseguro, yo lo, no, no te aseguro, yo he visto cómo presume tu trabajo, así que está feliz. Él está sí, feliz, ¿eh? Sí, sí. sí. Yo, yo sé que mis papás les costó tal vez al principio aceptarlo, pero ahora ya están muy felices, porque desde el año pasado... Eh, empecé como a tener más trabajo tuve mi primer corto con un amigo que bueno, después hizo mi amigo pero con unos chicos del CAP uh -huh. eh, entonces desde el año pasado he tenido mucho, mucho trabajo y como que eso también al fin a mí me hace como sentirme como más realizada, ya no solo fue de que maquillaje para redes también es como de ok, ya estoy viendo eh, pues mi sueño hacerse realidad sí. eh, pues poco a poco sí porque ya confían en ti sí. o sea no creo que empiezas como por ahí no en pero de verdad voy a quedar así ¿Y a, y a poco esa chavita puede ajá ah. también no la edad sí. Como, Ay, sí a poco sabe sí este eh, pues es muy curioso porque realmente si vemos mis primeros maquillajes tan tan horribles o sea <risa> a mí no me lo parece no pero los primeros primeros ajá. Eh, digo tal vez la palabra horrible sea algo crítica eh, y muy fuerte sí tal vez sea una crítica muy fuerte para mí me, pero me lo digo con todo el amor <risa> es por este, su sí porque realmente en ese momento yo hubiera dicho no no funciono para esto <risa> yo no había no me había acercado como a ese tipo de arte de pintura y pincel porque pues tal cual a veces el body paint es pintura sí los eh, detalles enormes sí entonces este yo de hecho era como de la que no sabía hacer esas cosas en familia porque por ejemplo mi hermana de pequeña fue a clases de pintura pero aún así como que a ella siempre se le facilitó mucho el dibujo okay. y diseñar cosas mi mamá de hecho quería que ella estudiara diseño gráfico porque pues puede dibujar así muy bien y yo era como la que dibujaba pero no me salían bien las cosas Ajá. o pintaba y no me salían bien uh -huh. entonces luego entró a esto y pues nos damos cuenta que que yo también que tal vez solo era como que pulirme un poco sí, que dijeron estabas fingiendo <risa> sí fin fingiendo para no se sentir mal a los demás <risa> sí, un poquito <risa> entonces este pues más que nada yo siento que fue mucha práctica sí. fue fue demasiada demasiada práctica Y que además eh, disfruto lo que hago. Entonces, eso es lo más importante. Sí. Cuando uno logra hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, no hay quien te ponga un freno. Sí, de verdad ahí es lo que te falta. Uh -huh. o sea, Fíjate, no. el artista muchas veces, mucha gente piensa, ah, es que tuvo una inspiración y en un segundo hizo eso. Claro Uf. que no, es un trabajo de darle, darle y darle sí, y sí. darle. Yo recuerdo... Hay un músico que se llama Papo Luca, un músico de la Sonora la Ponceña, y en una entrevista que le hicieron, él empezó a los seis años y estudiaba hasta ocho horas diarias su piano, Por eso es el mejor. Okay, sí. Sí, pero sí. él, imagínate, ocho horas diarias. Sí. O sea, el, el artista tiene que, tiene que picarle piedra bien duro. Y el, el no confiarte, o sea, pues, tú podrías decir, ay, no hay alguien que haga lo que yo hago de la misma calidad, me confío un poquito, pero... A lo que yo veo es no, o sea, es todo el tiempo estás practicando, todo el tiempo, y la práctica, bien dice el dicho, es lo que hace el maestro. Sí, sí, sí, realmente yo eh, entendí ese dicho conmigo, porque a pesar de que yo veía mis maquillajes, y ahorita pues los veía feos en ese entonces, los veía como que wow, está increíble, yo dije voy a seguir practicando porque yo quiero hacer esto. Y ahora que veo ese maquillaje que en ese momento me parecía, eh, pues, un reto, ya lo veo y digo, está, estaba muy sencillo, <risa> o sea, justo, es so, eso? justo solo era práctica y creo que a veces lo que a la gente le hace falta es ser más ambiciosa. Sí. sí. Comprometerse. Sí. sí. Contigo mismo. Sí. sí, sí, y siento que yo soy una persona muy ambiciosa, entonces siempre es como que quiero más, o sea ya ya estudié en ese entonces ahora quiero estudiar más para pues seguir como actualizándome de sí. hecho eh, espero este año antes de que termine poder estudiar un curso de máscaras y pues así es porque digo no no no no me gusta como que quedarme Justo como dijiste, ahí, ahí en el limbo, de que ya ya hice lo que, o ya aprendí lo que tenía que aprender. Y ya. No, o sea, yo siento que todo el tiempo hay algo que aprender. Sí. Y de ahí es de donde te tienes que agarrar. Y Porque, sabes que también, mm. entender que siempre hay alguien que sabe más que uno. Mm -hmm. Eso también sí, es, a es. Sí, es muy importante y es muy emocionante. Yo soy muy parecida a ti mm -hmm. en eso de, no me gusta quedarme eh, de repente con lo que sé, Y ser comprometido con uno mismo al final del tiempo te va dejando esas grandes satisfacciones. Sí. Maestro, sí. antes de que hable, aguánteme, porque también quiero poner música y es otra de mis películas que a mí me gusta mucho, que es un, la película se llama Los Guardianes de la Galaxia. Ajá. Quien ya la vio sabe de qué estamos hablando y sabe por qué a todos nos gusta ese pedacito de melodía. Vamos a escuchar, Juanito, por favor. Y ahorita checamos eh, a los que nos están viendo en Facebook.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 Estamos de regreso una maestro. Buena música. La verdad sí. Fíjate, este, ahorita que estaba hablando Randy de las máscaras. Uh -huh. Pues tiene una conexión con las máscaras. Su papá, pues tiene que haber algo ver con las máscaras. ¿no? Sí, yo creo que <risa> ya así como que y algo te dejó ahí. Oye, ¿de veras nunca has hecho algo que tenga que ver con la lucha? La lucha no. Linda? Este, <risa> le he propuesto a mi papá que, pues, en algún momento voy a disfrazarme como de una Katrina. Eh, de lucha libre, Ajá. un luchador así como con este la máscara calavérica, sí. pero pues siempre queda como que ay sí este para tal día en la que paga el Día de Muertos oh. y al oh, final en este año en este porque año. el trabajo que hiciste el año pasado de la Catrina está hermosa, gracias, sí, no, yo gané. no sé, o sea eso te iba a decir no sé quién calificó pero se equivocó a mí me fascinó el trabajo que hiciste de verdad estuvo gracias. muy bien hecho así Sale que algo ahí. Ay, ah, voy por la música okay. Perdón, no tenemos los derechos, obviamente Pero seguimos <risa> eh, <risa> Pero este año estaría buenísimo Fíjate que sería muy buena idea Llamaría muchísimo la atención sí. sí me gustaría Pero es que siempre hay como que Busco las ideas Y luego termino encontrando Una Katrina como que me gusta más Y digo, <risa> ay no, es que mejor prefiero verme bonita Imagínate <risa> La, la, la parca. Eh, así como que en vez de vestirme del santo Catrina, pues no, mejor más bonita. <risa> Oye, yo te quiero preguntar, supongo que es tu amiga, ¿quién es Diana González? Ay, ah, es de mis mejores amigas. Ah, pues Con ella hago cosplay, así que si ven mis fotos del Instagram, Ajá. salgo mucho eh, con una chica este más alta que yo y sí. estamos como complementadas en el cosplay, ah, entonces okay. es ella. Ah, ok, ya pues, muchísimos saludos. Ay, eh, bueno, número uno, aquí el señor Juan Vázquez dejó, saludos desde mi casa, gran invitada, excelente programa, muchas yes. gracias. Oh, eh, y Diana te dice, de grande quiero ser tan buena maquillando como tú. Ay, ella eh, también maquilla, también, ¿también maquilla. Sí, ah, me luego sí, me muestras sí. qué hace. Dice, yo soy Groot, yo también, Diana. <risa> Dice, la más artística, ese es Smerandi, dice. Aww. Y luego alguien, César Cortés, nos deja unos aplausos. Muchísimas gracias. Le explicábamos a nuestra invitada que sabemos que tenemos un horario de transmisión un poco complicado. Sí hemos estado pensando como en cambiar el, el horario, porque últimamente hasta los invitados nos dicen, ¿y no puede ser otro día y a otra hora? Y... Entonces estamos en eso, pero de verdad, muchas gracias a los que hacen el esfuerzo por vernos, aunque sea un poquito en este horario, sabemos que después ya sea el podcast o eh, la, el programa en vivo en Facebook, uh -huh. sabemos que lo ven, muchísimas gracias por eso, y ya les avisaremos con tiempo si cambiamos nuestros horarios, sobre todo le vamos a avisar a Juanito primero, a ver si él puede también, porque pues es el que hace magia en todo esto, uh -huh. ¿sí? Ti, Seguimos, yo he visto que tienes una fascinación por, por los monstruos, ¿no? Sí. Y, este, y tiene que ver porque Guillermo del Toro, bueno, yo conozco a Guillermo, él también desde niño tiene una fascinación por los monstruos. ¿Y, tú, y a ti cómo te llegó ¿Por eso? Porque si yo también quiero saber eso. La verdad, um, no, no sé porque tengo como que este gran amor y como obsesión por el terror y todo lo oscuro. Eh, de niña sí veía películas de terror y recuerdo que mis primos me ponían La niña del aro, Ajá. ellos mucho más grandes que yo. Qué malos. Y yo me asustaba en ese entonces tuve como un pequeño trauma con Samara, que es la chica. Sí. Este, me acuerdo que mi hermana me asustaba, tenía el cabello larguísimo y se lo pone aquí. Ay, qué feo. Sí, este, yo de ahora me voy a vengar con tu hija. Ajá. Este, Pero justo como que veía películas y me daban mucho miedo, pero me gustaban. Era como que me gusta, este pero me asusta. Ajá, me gustan y, los malos. Sí, este entonces como que de tanto ver o no sé, fue evolucionando hasta el punto de que ya tengo mucho tiempo... Varios años que escucho podcast de terror todo el tiempo mientras me maquillo. ¿En serio? Sí, eh, cuando voy este, hacia algún lado en el tren o que voy a un viaje, me pongo audífonos y es escuchar podcast de terror. Um, nos cambiamos de casa hace poco, pero en la casa anterior teníamos una segunda sala arriba. Ajá. Entonces en esa sala teníamos la tele y como yo me encargaba pues de la limpieza del segundo piso... Este, yo ponía en la tele una película de terror, y le ponía así mucho volumen, y eso era lo que yo estaba escuchando de fondo, en vez de poner qué cumbias y todo y eso los, con lo, los demás espantados. <risa> Eran ni siquiera, ya no limpies, por favor. No, casi siempre este, me tocaba estar sola, ah, okay. y mucha gente me dice como de, no te da miedo, y yo como de, pues no, o sea... <risa> Tiene, tiene algo que me tranquiliza. Es que, ¿sabes? Si lo, si lo piensas un poquito como detenidamente, eh, probablemente los, eh, los monstruos, los malos de las películas de terror, pues no eran así cuando comenzaron. Quizá hubo algo que los llevó a desencadenar en esta maldad o, o en este eh, gusto por dañar a los demás, ¿no? Entonces... Quizá por ahí va que dices, no, pues a ver, vamos a comprender por qué es así, ¿no? A, a veces sí. Luego hay personajes como este uh, El payaso Arte Clown, que es de Terrifier, Fire. Uh -huh. Es mucho gore. Esa película sí. es de las más gore que he visto. A mí me encanta el gore, la verdad. También tiene algo como que. Sí. que me puede tranquilizar un poco. Oh, qué bárbara. <risa> este, pero justo ese personaje no recuerdo si tiene algún contexto previo de que algo le pasó y por eso se hizo así. Uh -huh. Creo que en las películas no se menciona si es que hay una historia detrás. Bravian. Pero uh -huh. si sí, él es como esos personajes que son malos porque siguen ser malos y también pues este todos los que son este poseídos Hay veces que ni siquiera en las películas te dan un contexto de que nah. jugó a la Ouija y por eso. Así quedó. En la, en muchas sí. Pero en otras simplemente es que como que el sí. demonio la encontró, le gustó acosarla y Justo como en la de El exorcismo de Emily Rose. Sí. La chica era súper religiosa. Ay, esa película me da miedo hasta la verdad. <risa> esa película sí me da miedo. Creo que es una muy buena película. Sí, o muy sea, lograda. A pesar de que a mí me encanta el terror, son pocas las películas que digo, esa película es buena. Sí. Porque la mayoría creo que... Eh, Pues peca de lo mismo de poner screamers cada cinco minutos, eh, hacerte con CGI o no sé un demonio que se ve super falso, se ve hasta gracioso. Sí, sí, y Dices es esto en vez de darme miedo, como que le quita todo ese ambiente de misterio a la película. Pero es que sabes que creo que es también porque tú ya lo ves con otros ojos, tú ya lo ves en la parte del maquillaje. Pero no. no solo en eso, porque fíjate, este en la de El exorcismo de Emily Rose, que es de mis películas favoritas, el maquillaje que usan es muy sencillo con ella, sí. o sea, Realmente prácticamente sí. solamente que ojeras, eh, sí. se ve como una persona normal, simplemente, y aún así yo la veo y digo, qué película tan buena, o sea, no me logra asustar, pero sí entiendo porque a la gente le asusta, o sea, sí. como que sí me sí, transmite sí. eso y digo, guau, wow, o sea, de verdad te hace como que te sientas en ese ambiente, sí. en ese, esa sí, yo atmósfera. sí esa de las películas Así. que aún le. Temo. Gente, los que hacen terror también terror son los japoneses, ¿verdad? Uh, hay algunas que sí me han gustado, pero otras también dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, <risa> sí. está, está muy fumado. <risa> Oye, yo quiero saber, aparte de ti, ¿quién ha sido tu mayor crítico? que te mm. haya puesto a pensar, o, o no sé si quizá no haya alguien todavía, pero que te haya puesto a pensar y decir ay, si sí lo estoy haciendo bien, o, o no, este yo creo que mi mayor crítico aparte de mí um, tal vez han podido ser mis amigas, no en el sentido malo, sino que ellas siempre ven como que el spoiler de mis maquillajes y como muchas de ellas se maquillan este Sí, a veces me han dado como que sus consejos Yo les digo, incluso que hice este maquillaje y no me gustó eh, Y me dicen, a mí sí me gustó, pero pues tal vez pudiste haber cambiado esto y, y me gusta, porque como ellas también lo hacen Podemos como que ver desde diferentes perspectivas Y porque pues siempre lo han hecho de una manera muy amable Ah, o sea, mis amigas las amo son muy lindas constructiva sí, sí este sin nunca atacar. sí porque llegué a hacerlo con otra gente eh, también cercana a mí y sí me hacían comentarios como de que ay pues sí como que no se parece mucho verdad y yo de así me, y yo de bueno fue mi culpa por preguntar <risa> entonces decidí la neta no preguntar ni ir, querer recibir críticas constructivas de gente que, la neta, no sabe nada de maquillaje. Dije, al fin y al cabo, la gente no sabe, y me está criticando, por algo que yo les dije. O sea, que les digo, este maquillaje no me gusta por los dientes. Ah, sí, es que tienen los dientes feos. Y yo de... <risa> <risa> <risa> bueno, pero para ellos, ¿qué es feo? ¿O en uh -huh. qué fallé? Entonces, prefiero darles los spoilers a mis amigas, sí. y ellas me ayudan mucho, siempre me dan consejos, y... Pues sí, pero creo que de todas maneras yo soy la más la más dura conmigo. Pero funciona. Sí. no Digo, también de repente hay que quererse un poquito y reconocerse sí. uno mismo, pero también el, el que uno no se cierre a soy Dios, creo que eso es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí, es justo como que el aceptar que fallamos. Sí. La otra vez el viernes, íbamos a ver la peli de Coraline, Ajá. y yo me fui en cosplay, este... Iba yo en el Uber con una amiga y a mí no me había gustado mi maquillaje ese día. Entonces ¿El de las botas amarillas? Sí. Ah, a mí me fascinó. Es que luego lo remasterice. <risa> pero ese día específicamente no me había gustado porque hice como un prostético Ajá. y entonces se veía como un poco más altón la parte del ojo y con el botón, pero no me había gustado porque como lo hice muy rápido la noche anterior no alicé bien los bordes entonces se notan los bordes y yo como que iba todo el camino en el Uber de que no me gusta, no me gusta y le iba diciendo a mi amiga es que no me gusta y mi amiga así que no, te ves muy bonita a mí me encanta y yo que es que no le dije es que tengo que hacer algo ahorita porque no me está gustando y no me voy a sentir cómoda lo que hice fue quitarme el prostético Ajá. y lo único que hice fue pegarme el botón así en el ojo qué bárbara Llevaba obviamente con pegamento especial para la piel, pero le dije, es que si no, no voy a estar cómoda. Y justo yo le dije, mi amiga es Jimena, ojalá pueda estarlo escuchando, si no después. este Pero yo le dije, es que no, puedes, no me puede estar pasando esto después de cuatro años, o sea, ¿cómo puedo tener este error tan simple? Y ella me dijo así que, todos somos humanos si te equivocaste no pasa nada eh, a mí me encantó tu maquillaje pero si a ti no te gusta entonces haz lo que pues tengas que hacer ¿Te para estar que cómoda mejor. pero ya fue como de todos podemos tener errores así lleves muchos día. años sí claro está bien y no por eso ya pues voy a ser mala o alguien va a ser mal en lo que hace. Oye, te voy a decir lo que yo hago en la academia cuando estamos dando las clases de baile de repente me ha pasado que grito una cosa y yo hago otra cosa o les estoy explicando <risa> al revés y de repente me doy cuenta Y yo les digo, es para saber si estaban poniendo atención, ¿eh? Así. <risa> Tudi, es para saber si ustedes se, no se fijan, notan ¿Eh? Ajá, los errores sí. que cometo ¿no? <risa> sí, sí, sí, pero... Justo a veces la gente como que no los nota y no so por lo mismo que nosotros somos como que nuestros críticos más, más grandes. Sí. Y a veces yo lo admito que me he pasado de la raya conmigo. este Porque yo noto hasta cualquier cosita. Claro. La otra gente está fascinada porque... No sabe, o sea, no sabe de, de maquillaje, entonces lo ven increíble. Sí. Y yo veo hasta ah. el más pequeño error. Si sí te y... creo. Ay, no, qué duro. <risa> sí, sí, ya he trabajado mucho esa parte, <coughs> aunque ya desde hace un tiempo han sido pocos los maquillajes que no me gustan. Ah, o sea, bueno. no sé, como que ya todos me han gustado mucho. Qué bueno. Oye, ¿y estás ahorita en un proceso de compartir tus conocimientos con más gente, yo vi sí. por ahí que estás anunciando, platícanos de esos <coughs> cursos, a ver si mando al maestro para que prenda maquillaje <risa> sí. no, no es cierto, pero platícanos por favor eh, bueno son cursos eh, de maquillaje artístico, va a ser únicamente de face paint próximamente quiero abrir uno de body paint pero es que siento que, el, bueno, no siento, más bien el body paint es como el segundo nivel sí, primero hay que aprender a maquillarse sí. el rostro y tal vez como del pecho hacia arriba dominar uh -huh. bien las técnicas y ya luego podemos saltarnos de nivel eh, eh, van a ser 17 sesiones uh -huh. entonces yo ya hice mi cronograma con todo lo que, parte de lo que yo aprendí que es muy importante como técnicas eh, de colorimetría luz y sombras Eh, conocer los materiales qué sí usar, qué no usar eh, también los tipos diferentes de piel maquillaje, para qué va a ser, eso es muy importante porque no es lo mismo un maquillaje en teatro, donde va donde el actor va a estar sudando, y sudando sí, con y las sudando. lámparas aquí con, ajá, ¿no? con las luces aquí, ah, tal vez no sé, irte a pasear, o como yo que me fui al cine, que nomás sí. es ir al cine y regreso Entonces, pues es todo eso, eh, saber las diferencias de el maquillaje en crema y el maquillaje con aquacolors, que así se le llama a la pintura para body paint. Uh -huh. Son como acuarelas, okay. pero pues todo especializa obviamente en la piel. Y eh, también va a haber algunos módulos especializados como de Halloween, de... Por las fechas. Sí, eh, aún así, siento que... Si vas a dar un curso de, de maquillaje artístico, sí o sí tienes que meter maquillajes de Halloween. Porque es como de lo más importante, Ajá. lo más solicitado en ciertos sí. momentos. Sí, sí. Entonces, también va a haber módulo de catrinas. Oh, claro. De cráneos realistas. Este, Yo quise meter uno de, así, por mi puro gusto, porque me encanta hacer maquillaje 2D. Ajá. Así como de, que Eso parezca dibujo. impresionante. Gracias. Sí, sí, sí. ¡Ay, sí soy sí. tu fan! Ay, muchas gracias! <risa> ya me estoy descubriendo que sí soy tu fan. Gracias. Entonces, también metí un... Eh, creo que son dos clases o una. Uh -huh. De um, maquillaje 12. Uh -huh. Y también de pop art. Porque me gusta también oh. mucho el pop art. Wow. ¿Y las fechas? Eh, vamos a iniciar el 3 de septiembre. Uh -huh. Va a haber tres horarios diferentes. Los martes, uh -huh. eh, jueves y domingo. Los martes me parece que lo dejé en la mañana, uh -huh. de 10 a 1. Uh -huh. Sí, de 10 a 1, jueves de 4 a 7 y domingo de 11 a 2. ¿Pero tienes que tomar las tres clases a la semana o es una clase por no, semana? No, solamente es una clase por semana. Ah, ok. Sí, este, puedes elegir tu horario y si por alguna vez tienes que faltar algo a tu clase, podríamos ver si se puede reponer uh -huh. o... Si no, se la doy eh, solamente a la persona. Ok. Se eh, les incluye todo el material, porque me parece muy importante, como van a ser, está especializado para gente primeriza. Sí. Entonces, me parece importante yo ahorita ponerles el material. Bueno, obviamente... Y que sepamos. Sí, sí, sí, sí. este En el costo del curso ya va incluido el material, pero para que no, no vaya a llegar la gente... Eh, con pinturas del centro o así. Ay, sí, que, con acuarelas de niño. Sí, que, que realmente este no está mal, en el sentido de que, pues, la gente no sabe y es válido, pero que no es un maquillaje que sea bueno y que va a poder lograr, pues, el resultado. Sí, no, sí. no, no, y aparte, eh, también creo yo que es importante no tener... Eh, Alergias a este tipo de cosas que no tienen la calidad de lo que tú les vas a dar y sí, situaciones sí, sí. como estas, ¿no? Sí, este, la piel es algo de mucho cuidado Sí y más cuando estás maquillando pieles ajenas porque pues tal vez si a ti algo te hizo irritación dices, pues, pues ni modo, ¿no? So, soy yo Soy yo Pero donde un cliente te diga oye, ¿sabes qué? Eh, me salió una erupción, me salieron granos, Ay, no, no sé. A mí nunca me ha pasado o al menos nunca nadie se ha quejado. Me salió un <risa> que, que yo Ay, creo no. que la verdad, pues nunca ocurrió porque pues el maquillaje que yo uso es profesional qué bueno. y uso mucho la marca Colibrix que es marca mexicana para maquillaje body paint. Es como, ah, qué genial. Sí, es la más famosa eh, aquí en México y ya también hacen envíos internacionales. Pero pues es marca mexicana y esa me encanta porque además es hipoalergénica. Ah, genial. Entonces, si te salió algo ya es porque tienes una piel demasiado, demasiado Super sensible. Sí. Oye, tus redes sociales, número de teléfono porque siempre nos andamos yendo sin mencionar eso tan importante, cómo te localizamos, ya sea simplemente para ser tu seguidor o para incluirnos en el curso. Ok, este, mi Instagram es My Creepy Self. Uh -huh. Eh, no sé si lo, lo tengo lo deletreo mejor por si acaso? Sí, de alguien si quiere y si no sí. igual se lo dejamos bueno ya lo vieron ahí en la página pero bueno sí, más si más. No. no está de más ok es m y c r -E -E p y s e l f y este ahí me pueden contactar eh, para el curso o justo para seguirme solamente ver lo que hago O si no, al número 331010 4335 Ese es el número eh, En el que estoy contestando Todos los mensajes del curso Y también de la escuela En la que lo voy a implementar ah, A ver, también platícanos Pues junto con Mi maestro de escultura Y demás compañeros Que también son artistas Vamos a, bueno ya creamos Una escuela que se llama Centro de Expresión Artística Está por la colonia americana, sobre la paz. Y pues ahorita ya están tres cursos corriendo, que es el de escultura anatómica. Él es el profesor con el que yo inicié como adentrarme en la escultura. Yo ya había hecho antes por pues, lo de las máscaras y así, pero con él fue con quien de verdad me senté y, y me enseñó este, todo lo que hasta ahorita sé. Eh, él va a dar justo clase de escultura anatómica, eh, otra amiga maestra va a dar la clase de pintura y dibujo, ella también da para niños, uh -huh. eso es muy importante porque sí. a veces no todos los cursos están también especializados en niños, uh -huh. entonces niños chiquitos de cinco años en adelante pueden ir uh -huh. y también está corriendo ahorita el curso de escultura pero de fantasía. Entonces, este compañero, que también es muy talentoso, se especializa en todo lo de, tal vez, criaturas como más um, de cuento, fantásticas, sí. este que si quieres hacer, no sé, dragones, duendes, hadas... Alfauno. Eh, Alfauno, alfa justo, él acaba de hacer, creo que es como... ¿Cómo se le llama este? Mmm como el que sale en Arnia, el señor Topnos, ¿cómo se Ajá. llama? Eh, es un... Sí, es un fauno, ¿no? No. No. Un... Bueno, pero es... ¿Como un un topo? No. no, no, no. Este... Ah, no. Es el no, no. que tiene las patitas sí. de cabra. Sí, sí creo sí, que sí. sí es un fauno <risa> justo. Uh -huh. ¿Sí? Maestro. Que son mitad... Eh... Sí, porque el centauro es el del sí, caballo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces, ajá, creo que Creo, porque no vi bien la escultura Mi error, vi que la colgó Y yo dije, está muy padre, pero como que En ese momento no me puse a ver bien qué era uh -huh. eh, Y creo yo Que es como un fauno o un duende Se ve así, barbón sí y, y pues bueno, esos son los cursos Que ahorita están corriendo Y hay tres pilotos, que uno de los míos es el piloto También Este, hay otro de Stop Motion Entonces, para que aprendan a hacer marionetas, uh -huh. también la chica va a dar un poco de animación y tenemos otro que es de props para cine y cosplay, pues sí si tú dices a mí me, me gusta el cosplay, justo quiero aprender a hacer una espada de tal personaje que me encanta, pues ahí tenemos también el curso y lo padre es que el chico sabe mecanismos, entonces puedes hacer tu motosierra Ay, eh, puedes wow. ponerle luces, que se mueva Oye, qué interesante. Fíjate, Guadalajara está siendo como un lugar donde viene mucha a filmar, ¿no? Desde cortos de arte, sí, exactamente. Y van a estar pues, este tipo de personas, ¿no? De, de talentos. Sí. sí, sí, sí. Y aquí en la Colonia Americana nos hemos encontrado muchas veces con que están filmando, como ah. que el tipo de casas, de calles, los árboles, como que les llama muchísimo la atención, porque seguido encontramos eh, camionetas o las calles cerradas porque están filmando. Fíjate que a mí no me ha tocado desgraciadamente, pero sí de pronto este me entero de que, ay, tal corto, tal película se filmó una parte en Guadalajara. Sí. Y yo qué, ¿Por qué? ¿Por qué no porque no yo no lo vi, <risas> o sea, sí. no, nunca me entero de esas cosas. Sí. Pues nosotros porque pasamos que De seguido. hecho creo que va a venir a filmar no sé cuándo jo jo Joaquín Phoenix a ah, venir a Guadalajara. ¿Cuál? Ay, ay si sí quiero ir. Qué increíble. Mamá no, no, nos tiene que pasar el dato completo, así sí. por, por <risa> creo, no Ajá. funciona, eh. Oye, pues, ay, nos queda muy poquito tiempo. Ay, eso, no. eso no me gusta. Pero, vamos a escuchar, al cabo esto es muy, muy pequeñito. Maestro, ¿se acuerda de las películas de Freddy Krueger? Sí. Que a mí me pasa ahora que ah. yo digo, es en serio, yo me espantaba con eso. <risa> Pero me dan miedo. Así que vamos a escuchar un poquitito de lo que era como la parte precisamente temerosa, donde todos nos poníamos... La, a la canción. A, ajá, sí. a, a Volteabas a todos lados y tu casa estaba oscura, si estabas tú solo, decías, no, por favor, que nadie cante eso. Vamos a escuchar y regresamos ya casi para despedirnos, maestro. Siempre había gente que con salto contra las nubias Más. Yo no alcancé a platicar, pero ahorita les platico. Y nos estamos reconectando en Facebook. Ya, ya volvimos. Yeah. Ah, ya ves, es que era Freddy Krueger. Uh -huh. o sea, <risa> interrumpiendo. exacto para meterse en Que me estaba acordando cabeza. yo de, de mis tiempos cuando vi esas películas y pues sí, me asustaba. La verdad es que sí. Ahora me río. Y... pues estaba con Chabelo contra los monstruos. <risa> esa... Creo que, justo, creo que esa a mí me llegó a dar miedo de chiquita. ¿Sí? Sí, el, el hombre lobo. Ajá. O sea, si escuchas el sonido del hombre lobo, yo ahorita lo escucho porque pronto mi papá también es todavía de verla. Ajá. O la de el santo contra las lobas, ¿sí? Sí. Y, sí. y digo, wow, se escucha muy bien ese lobo, o sea, sí. si yo voy por el bosque y escucho eso, me daría miedo, porque digo, pues es un hombre lobo o es un lobo y pues cualquiera de los dos me puede comer, no sé. Sí. ay, no, qué miedo. No, la verdad es que no. Pues, maestro, nos quedan muy poquitos minutos. Algo mm. que quiera preguntar. No, pues preguntar muchas cosas. Pues una que sea sencilla. As ¿Has tenido alguna, bueno, me dijiste que has tenido alguna experiencia en, en, con, con el celuloide? O sea, maquillar para uno, hacer un cuarto una película. Sí, este, pues ahorita eh, trabajo más con los chicos del CAP, ah. porque una de mis mejores amigas, perdón, del ITESO, ah. porque una de mis mejores amigas eh, es de ITESO. Uh -huh. Entonces ella fue quien me metió justo como que a conocer a los chicos del cine, uh -huh. de ahí, Y con ellos he estado en cortos. De hecho, para uno nos fuimos a Tapalpa Ajá. a grabar y fue de terror. ¡Uf! Sí, este, pues he tenido videos musicales también. El último también fue con unos chicos de ahí de Iteso Ahorita próximamente voy a tener otro con una amiga del CAP. Y pues en producciones me he estado apenas como que moviendo. Poco a poco. Sí, obviamente a mí me gustaría estar más más alto porque pues es a lo que yo me quiero dedicar o sea al maquillaje pero así como de terror y fantasía como ya ser prostéticos monstruos o criaturas y pues sí mi, mi sueño es estudiar en una escuela que está en Vancouver que se llama Vancouver Film School y no escuches Juan <risa> <risa> y pues sí eh, no me han aceptado dos veces uh -huh. Y el próximo año voy a hacer la tercera, eh, que ojalá que sí me acepten esta vez. Las cosas siempre llegan cuando tienen que llegar, a veces sí. uno se aferra a... que No, ahorita ya estoy en mi mejor momento. La vida siempre sabe cuando estás en tu mejor momento, así que va a llegar cuando tenga que llegar, créeme lo que sí. Y pues desgraciadamente aquí en, en México quizá no tenemos ese nivel, ¿no? y Se necesita irse a estudiar mm. a otro lugar, ¿no? Eh, realmente en Ciudad de México sí es donde hay como que más escuelas de esto, de cursos. Uh -huh. Sí hay mucho nivel, pero creo que aquí en el país no se valora tanto y la gente no siempre invierte tanto en. ¿eh? Ah, okay. Sí. Este hay un estudio que creo que es el de GoFX Studio, está uh -huh. en Ciudad de México y cuando fue la premier de Beetlejuice uh -huh. que fue hace poquito, uh -huh. que vinieron los actores Tim Burton uh -huh. ellos hicieron las um, pues los monitos no, no me acuerdo cómo se llaman uh -huh. que son así como con una cabecita y el cuerpo grande, sí. ellos los hicieron los fabricaron y estuvieron ahí con los actores, con Gina Ortega y demás entonces sí hay aquí, pero no es tanto, ni tan, siento que tan remunerado como ya irte, por ejemplo, a Vancouver, que es como la cuna del cine en okay. Canadá, y en muchas películas se graban ahí, la gente cree que siempre son en Estados Unidos, Estados uh -huh. Unidos sí, y en sí, Vancouver sí. se graba mucho, entonces, pues, por eso, y además porque a mí me encanta viajar, entonces, mi sueño siempre ha sido vivir fuera de aquí, de tener otra cultura en mi vida, hablar otro idioma todo el tiempo, eso es algo que sí que quiero lograr. Pues en Canadá el inglés y el francés. sí, <risa> este yo, yo estudié inglés desde muy chiquita, luego estudié dos años de Francés, pero ahorita la verdad mi Francés está muy oxidado, entonces pero ahí quisiera es cuestión nada sí, más de, de bla bla bla, bla. Ajá, y, y quisiera poquito. este volver a aprender francés porque tampoco terminé mi curso. Entonces. Okay. las cosas se dan, eso es definitivo y creo que eres un muy buen ejemplo porque Gracias. tú estabas enfocada en otra cosa creo que quizá también por eso les costó trabajo a tus papás entenderlo un poco porque pues ellos también fueron muchos años de verte como veterinaria, porque tú lo dijiste no sí, sí, tú sí. ya lo tenías todo planeado entonces de repente cámbiamela y dices, a ver, espérame tantito o sea, como si toda la vida nos dijiste que que ibas a estar ahí, ¿no? Entonces, las cosas van cambiando y yo me quedo con que descubriste tu talento y para mm -hmm. mí eso es súper importante, que peleaste por tener tu talento, por etiquetarlo de alguna forma y pues que tu familia te está apoyando, eso es sí. como lo más importante, ¿no? Sí, este, ¿Tu sobrina qué caras pone cuando te ve? Ay, mi sobrina le encanta el terror. Sí, oh. Tiene cuatro años y... Ya se lo contagiaste. Y sí. sí, de hecho, a ella le gusta ver vacaciones del terror, ahorita que... Ella mencionó, sí. a ella le gusta verla, este... Ella no, no la, creo que la primera vez se asustó muy poco, pero a veces que está viendo la tele y hay un comercial que sale mucho de Annabelle en el canal de los niños, creo que es. Ah. No me acuerdo. ¿Cómo crees? Este, porque como que están... No, mentira. Fue cuando estaba ella... Porque ella se ponía a ver los Juegos Olímpicos. ¡Ay, hermoso Entonces, ya me acordé que en ese canal, pues, pasaban así como que pelis uh -huh. de cortos. Y ella me gritaba, porque me dice Gigi, y me gritaba, ¡Gigi, mira, ahí está Anabel <risa> ¡Ay, menos mal! Y yo, yo la veo y así, algo como que no, no la veo. No, sí, este, de hecho, pues, para la comic eh, ya tengo yo mis cosplay que voy a usar... El sábado voy a ir de Pennywise, uh -huh. pero el original, wow. y este el, el domingo voy a ir de Draculaura, pues ella me dijo yo también quiero ir y quiero ser Pennywise, y el año pasado en Halloween quiso disfrazarse de Pennywise. ¡Qué bárbara! Y, sí tiene el corazón rudo, ¿eh? Sí, le, enca le encanta el extraño de Jack, el cadáver de la novia, verdad. le encanta. Esas películas son geniales. Sí. Ay, maestro, pues ya nos pasamos de tiempo. Pues bueno. Como siempre. Sí. <risa> Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Mm, Espero que no sea la única vez que nos visites. Eh, yo seguiré siendo tu fan, no sé si el maestro te También. sigue o no, pero <risa> eh, de verdad yo sí me declaro tu fan públicamente no, y creo gracias. que tienes para muchísimas cosas más, yo sí creo que esas oportunidades se van a dar porque no es tan sencillo, creo también para ellos, encontrar gente que tenga ese talento. Así que tú, tranquila y todo mm -hmm. va a llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maestro, gracias. Al Como cada martes, gracias a Suecia porque nos escuchan. Mm -hmm. Nos vamos a ver pronto. Así que, igual nos la llevamos. Sí, llévenme. Sí, llévenme a Suecia. Asustarse, gracias, Juanito, por favor. por favor. No, por favor, no. Gracias por hacer magia cada semana. Y nos escuchamos el siguiente vale, martes, pues, maestro. Vale. Vámonos. Vale. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Fíjate, yo me acuerdo cuando Guillermo del Toro empezó. Había una noche, aguanto todo Bailar es soñar tú, con los hay pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Decía, Amfibios siento, Radio.